Hace ya un tiempo eh que la doctora madrián Renan eh, volvió a presidir el numed eh y que bueno por supuesto este le decía bueno esto esto como el tango por la huesta y este y, y bueno este sin duda eh, alguien con una formación importante es licenciada en ciencias meteorológicas por la Uudar. Y tiene un doctorado en ciencias de la atmósfera y losocéanos en la en la ua en ¿no? la universidad de buenos aires en argentina, así que bueno este y aparte de eso bueno tiene un currículum que nos llevaría un programa entero no pero vamos a a recibirla eh madelena un gusto este estar contigo de reencontrarnos pese a que habíamos hablado este por fuera de micrófonos y bueno este de, y, y nos habías pedido este un, un tiempo para para pa armar el papar el cuadro en la cancha no así que bueno es un gusto estar este nuevamente contigo bueno hola para para ti y para todos este muchas gracias por por la invitación un gusto si sí, este estar con ustedes eh, si ingresé a, al al INUMED como presidenta a fines de marzo este y bueno estaba eh, eh, valorando un poquito este como cómo estaba la la institución y los, los allá donde este quería lider la o o los desarrollos digamos para para mejorar. La, la eficiencia y la gestión de de la ciencia que es esta ciencias de la atmósfera eh para el país en, en para los próximos 5 años uh -huh. eh y absolutamente con disciplinas necesarias por todo el tema no de lo que es bueno el cambio climático y que tal vez pero siempre este todo el mundo siempre está pendiente del tiempo este padres para no con clima no tiempo, tiempo cosas el clima es otra pero ayer bueno este hubo una reunión allí este fuiste entrevistada en fin de qué se trató este la, esa, esa reunión y bueno después pasamos un poco a lo este, a, a, a, a lo planificado que tienen allí con ese consejo nacional de meteorología pero mejor que lo expliques tú Bueno, el, el sí, ayer eh, se generó la la primer reunión del 2025 y sobre todo de, de esta nueva ge gestión del Consejo Nacional de Meteorología que está eh generado ese Consejo Nacional de Meteorología en, en la ley de creación del Instituto Uruguayo de Meteorología en el 2014, que este Consejo Nacional de Meteorología está integrado por digamos lo, los ministerios más eh, relacionados con con lo que puede hacer el INUMET que es el Ministerio de Ambiente, que es quien lo convoca, eh, el, el Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca, el Ministerio de Defensa, Ministerio de Turismo y el Ministerio de Industria, Energía y Minería, como ministerios, luego está el Sistema Nacional de Emergencias por parte de Presidencia, el Congreso Nacional de Intendentes, por bueno, la cobertura a nivel país de de de los desarrollos que tiene el, el INUMET, que tiene presencia en todo el país y el la Universidad de la República. Uh -huh. eh, esa es la conformación, digamos, de, del Consejo Nacional de Meteorología por, por parte, de, digamos, de, de, de en esta ley eh, de, de creación, y bueno, eh, es como que ese consejo, eh digamos, eh, se intercambia el INUMED, sus su políticas o a donde quiere ir, de, de, digamos, de, de desarrollo de políticas meteorológicas a nivel país, y es, digamos, quien lo presenta o lo ofende frente al Poder Ejecutivo. Correcto. pero lo importante es tener intercambio para no hacer este o desarrollos este que realmente sirvan a, a todos sobre todo el sector productivo y a la sociedad no uh -huh. eh y, y mejorar en eso que eso es lo que aboca a un dentro de nuestra materia a, uh -huh. a un instituto o un servicio meteorológico a nivel uh -huh. país Sí, sí no, es como recién decíamos no este, a todo el mundo le interesa y bueno en este caso este esto es transversal a, a todas esas agencias del estado por llamarlo de alguna forma este y y bueno, es bueno, que que, que, que bueno, que estén todos, ¿no? Y que todos Sí, que, aparte de demanda, un... eh, o, eh, co como tú mencionabas desde el pronóstico o o o una advertencia, que es lo que nosotros llamamos nowcasting, uh -huh. esto se conecta todo hasta este variabilidad climática y cambio climático, ¿no? Uh -huh. Que en ese sentido la parte de variabilidad climática y cambio climático el el instituto había estado un, un poquito este como por fuera de, de de esa temática en la administración anterior y bueno este nosotros queremos es, es importante es lo que tenemos que estar porque es un tema este de de relevancia y de conocimiento físico de esta situación de, mm -hmm. de cambio climático. Sí, sin duda eh, maderena ahí este ustedes eh, que es, qué es lo que han planteado así porque tú me decías y numed eh, traslada este sus este, por supuesto su línea de trabajo su proyecto este la, una mirada hacia adelante este la presenta este al, al, a este consejo nacional de meteorología cuál es cuál es un poco el, el, el no sé siempre el trabajo pero bueno las cosas que quedaron en carpeta de la otra vuelta al fin este creo que hay algún aporte nuevo, ¿no? Bueno, sí, el el, el sobre todo delinear lo, los proyectos que uno quiere desarrollar para darle el rumbo a a la institución internamente y externamente, ¿no? Mm -hmm. O sea, entonces hay dos grandes proyectos que pero igual tienen una intersección entre ellos, eh, uno es fortalecer el sistema de alerta temprana eh eso es más como mejorar haciendo obviamente revisión de procesos que que hay esa revisión continua de tanto después ser de pronóstico como de las advertencias y ir mejorando en ese sentido eh se va a continuar en la administración anterior hubo un proceso de licitación para la adquisición de de radares meteorológicos este eso es una necesidad que un debe que tiene el país de hace muchísimos años Demasiado. nosotros en el 2019 habíamos este generado esa licitación se había este adjudicado, pero bueno eh, justo fue al final de, del gobierno y comienzo de, de, del gobierno anterior y bueno esa licitación quedó quedó en la nada este no, no, no se adjudicó y bueno después la administración anterior generó esta licitación que el año en el 23 o 24 no, no recuerdo este que fue adjudicado bueno la idea es continuar porque bueno eh, un sistema de radares este es fundamental para la determinación más precisa la, la visión en la vertical de sistemas convectivos tormentas pues uno ubica mejor el, los en el la potencial granizo vientos fuertes etcétera que que eso van a, a mejorar eh, digamos estas advertencias a muy corto plazo que se tienen que estar dando formación de personal en ese sentido eh, y estar más eh, digamos, capacitados y preparados y toda la, la cadena, digamos, lo que es la comunicación y cómo se llega a la, a la comunicación de esto, también es eh, trabajar junto con Antel de para emitir alertas geolocalizadas, así que usted uh -huh. salte en el celular, en, en la zona donde vos estás con con con la advertencia, bueno, usted está en zona de, de advertencia naranja por tormenta, o si que si estás en ruta, que está arrimando a está a 100 kilómetros o a 50 kilómetros de de de entrar en zona de, de, de advertencia por o precipitaciones abundantes creo que eso es es fundamental eh para que la gente esté digamos en conocimiento y, y evitar este pérdidas humanas principalmente y, y, y bueno después eh, poder minimizar los los impactos uh -huh. este... y si sí, te escucho. Sí. No, y el otro proyecto es meteorología y clima para el sector productivo. Uh -huh. Ahí es me también enfocado en en tres grandes áreas en este momento del sector productivo, que es energía, ¿sí? La matriz de las energías renovables, este que que son clima dependientes, digamos. Eh Dios, en realidad todo el sector productivo del país es clima dependiente, somos un país clima dependiente. Bueno, toda la parte del sector agro, eh sí, sí. fortalecer, brindar más información para esos tomadores de decisión útil, o sea, ponernos desde el punto de vista del usuario qué información y cómo la precisa presentada para su toma de decisión o para aplicarla a los diferentes cultivos, etcétera, y la parte de desarrollo de la, la meteorología marina y costera. Uh -huh este sacando también alertas, diseñando alertas este marinas que son diferentes eh de lo que se se precisa a nivel terrestre, considerando de que hoy por hoy Uruguay tiene más territorio marítimo que territorio terrestre también. ¿Qué? Y bueno, y un montón de, de, de la pesca artesanal, después de, de deportes, pues es de la parte más costera, de deportes náuticos, etcétera. Este brindar esa información ese desarrollo este en ese sentido ir caminando en, e en ese sentido allá hacia, ¿Sí? hacia allí vamos está bien este en no, bueno el sector productivo y por supuesto no la información allí está siempre esté buscando y esto y, qué sé yo. y, y me, parece, me parece una buena cosa tener una tener un radar meteorológico yo creo que en una en un país este con eh, una producción agropecuaria sí lo abierto. Es fundamental ese este ta hay, hay radares que dice yo y bueno está están los brasileros está la fuerza aérea este de argentina, pero bueno, pero tenemos que tener algo medeín uruguay, este me parece algo algo sí somos el, el el como te decías somos clima dependiente, no no y somos el único en la región que no tiene el sistema de radars ah, eh. eh, meteorológicos y, y también igual aclaró estos dos primeros radares que eh, bueno cambiamos un poquito la, la ubicación eh, de que se había planteado en, en aquella licitación en la administración anterior no cubre todo el país uh -huh. sí o sea ahí pero para hay que ver? iniciar el proceso eso principalmente cubriría la zona sur y suroeste porque en realidad lo, lo primero que está pensado con, con o por lo menos en nuestro diseño uh -huh. es cubrir eh, digamos desde el norte el, el litoral oeste y suroeste es donde entran los sistemas convectivos más más importantes este para el país, uh -huh. ¿sí? Entonces ir cubriendo por ese lado eh, digamos el ingreso de estas de estas, poder verlas antes con anterioridad eh entonces y junto con después es coordinar con los servicios meteorológicos de de argentina y de brasil para para intercambiar y generar lo que se llama un mosaico de de de información de radares en la región uh -huh. porque eso no nos sirve a todos pero sí y y eso es un ya en sí es un proyecto bastante importante novedoso quizás mucha gente formada en ese sentido y bueno y eh, hay que hay que comenzar y hay que que que realizar eso porque es sumamente necesario para el país. Mhm, uh -huh, sin duda. Este, y bueno, con, con respecto a la a la ubicación eh, es así, ¿no? Es ir pa yo traduciendo un poco a la gente. Eh, hay que ver un poco el desplazamiento de las perturbaciones, este, de, de dónde viene, y aparte lo usamos acá, ¿no? Este, lo que vivimos en el este, eh, decimos, che, tal, mira que llovió en Colonia, ¿eh? Sí, y volvemos todavía bueno, entonces en dos horas llueve acá. Entonces, se sí. lo desplazamiento. <risa> Pero de los lo frentes, en ese Dion vienen muchos ahí hasta de, de la influencia de la cordillera, en fin, este el viento pampero, hay una pila de cosas que suceden de ese lado y por supuesto, ¿no? Este, sí, sí. esto juega no solamente la este lo que puede hacer la este la mitigación y adaptación, sino este la este jugar también con lo, con el tema de de que los partidos siempre se juegan antes, ¿no? Entonces, tomar decisiones con tiempo este para para mitigar este cualquier este efecto que no que no sea, sin duda, hay gente que que que la de repente bueno, le, le le arruina un monte, en fin. Eh, información es pausar. Ahí está, ahí está. Hay situaciones que bueno, después uno eh, eh ahí este se puede obviamente trabajar más con los usuarios, hay Hay gente que digo más allá que tú tengas la la información, como decís, n no tenés la capacidad de de evitarlo, ¿no? Una mm. granizada es algo muy rápido a veces. Digo, si uno está en, eh, en la parte de agro, ¿vos cómo hacés para protegerte de esa si tenés grande este territorio de de, de, de cultivo de que es imposible, ¿no? Sí, pero sí, sí. pero bueno, eh, eh, digo, es manejar a ver cómo cómo se puede mejor a para minimizar lo, los impactos porque el evento va a venir es <ríe> que que carramos o no entonces bueno eh si uno tiene la información puede ir pensando estrategias para cómo minimizar esos impactos eso uh -huh. dependerá más del usuario digamos mhm uh -huh. sí sin duda este este <ríe> imposible ¿no? Este, una, un techo corredizo de de de no existe no no, no por ello <ríe> así que bueno este madreín es este Sin duda son este bueno necesarios los, los adelantos en, en por supuesto en lo que significa este las ciencias y, bueno, este el, el, el tema de los satélites sin duda este pasa por ahí y, y bueno yo bueno, way lo tiene que tener este esto cuándo quedaría resuelto este porque y, y está de uno a dos y se tiene que hacer una nueva licitación. No la idea bueno, nosotros ahora lo que tenemos después de de de rever un poquito el, el proceso y y bueno en algunos cambios es bueno poder este sentmos a conversar con con la empresa que se le había adjudicado esto yo reitero después en, en septiembre del año pasado uh -huh. para bueno renegociar y ver este los cambios o ubicaciones en cuanto a eso y ponernos de acuerdo y bueno y después este ver los plazos porque digamos que tiene la la empresa no porque por uh -huh. general este, este estos tipos de sistemas no es que que uno tenga en el depósito las empresas lo tengan en el depósito sino que después de concretado es que se ponen a a armarlo y generarlo entonces ahí este faltaría eso y ver ajustar bien los tiempos sí, no sí. va a ser para este año uh -huh. este digamos la la instalación pues es, es la fabricación obviamente se en el extranjero, después hay que traerlo, emplazarlo y que todo comience a estar, pero bueno, eh todo largo camino empieza con un paso y bueno, eso es eh es lo que empecé, queremos empezar a caminar. Sí, sí, este sin duda, ¿no? Y lo vemos en otra área y quizás en vez... Quizás más fácil la instalación la vemos a leda, por ejemplo, instalando simmógrafo por creo que le agarra al marido este pero bueno, sin duda este hay son cosas que hay que tener no si este no no creo que haya un terremoto que venga todo abajo, pero pero hay hay movimientos hay acomodamiento de la de la corteza en fin cá en fin. y y uno digo. A en en el campo de de lo que estudia Leda, cualquier campo científico en la uh -huh. vos precisás este para los desarrollos ¿sí? y comprender y procesar la información, sí. ¿sí? Porque esa no la sustituís con nada, uh -huh. ¿no? o sea, es lo que realmente está pasando. Después investigás, vas va, va sacando mucho más conocimiento que después es, es aplicado de vuelta vuélvela a, a a la sociedad. Entonces, eso es es fundamental, ¿no? Mhm, uh -huh, sin duda. Eh y bueno, tenemos claro como siempre lo decimos cuando hablamos de este tema contigo, bueno, este con con Guadalupe también de Iñe, que mm -hmm. también siempre las llamamos para tener una reverencia, en fin. Este, la meteorología no es una ciencia exacta. ¿Ya? ¿No? pero eh ni eh... Este, y bueno, eh pero cu cu cuanto mayor sea este la Eh, la información que tenemos en el en el diagnóstico de la situación este estoy hablando de de del de toda esta tecnología de radar etcétera vamos disminuyendo el error, no en forma considerable pero pero tá, a medida que tenés más información la certeza va siendo este va siendo mayor sin llegar a la no a, a, a la certeza pura porque este bien sabemos que el tema es, es muy variable no pero, claro pero, pero prácticamente ninguna ciencia este un, si uno lee cualquier trabajo científico nunca y más cuando uno quiere explicar la la naturaleza ni, ningún trabajo científico en ninguna área te va a decir esto es 100% seguro ¿Sí? eh, ninguno porque siempre hay puede haber un un error en, en si hay un proceso de laboratorio, si hay este alguna variable que te que no consideraste y que eh no existe el 100% en ciencia, en eso uh -huh. los científicos somos bastante cautos de decir, bueno, esto es sugiere altamente sugiere esto, pero nunca es totalmente, porque si no se queda cerrado y y y el, la construcción del conocimiento se va haciendo pasito a pasito y y bueno, y tener siempre siempre se abren preguntas, ¿no? Porque eso sí, sí, sí. Es, es lo lo fantástico de de trabajar en ciencia, bueno, en, en la ciencia de la atmósfera Mucho más porque aparte estamos en un momento de, de, de, de cambios totales este digamos de de cosas que que uno conocía o comprendía cómo funcionaban en ahora este si cambiaron como la, las reglas bases un poco debido al cambio climático a, a al, al conocimiento también no de cómo interactúan los océanos con la atmósfera sí, sí. este etcétera que los cambios de uso de suelo o sea de, también eso va. También no sabes a veces cómo impactan a, a a corto y y y mediano y largo plazo, ¿no? Sí, sí, sí por supuesto. Atmósfera, ¿No? este superficie y, y después sí. bueno, por supuesto, capas profundas también, ¿no? O sea. Sí, sí, este, obvio. Usted, ahí, este, y ahora <risa> que me decías que bueno, en, en la ciencia todo tiene un margen este de error, este ahí algo que le achacan a los agrónomos y si usted pues, dice cuando la agarran ahora sí, ¿por qué esto es siempre dicen cuando hacemos una pregunta? Y depende. Depende. ¿Depende? <risa> <risa> claro. Porque estás haciendo esto, te pueden tener, no sé, que radio te mandan Tres vacas qué sé o sea, Todo, todo puede pasar, entonces bueno sí, sí, sí. Hay cosas, sí. y depende ustedes lo arreglan con el efecto año y sí, está así porque tenemos una distribución de lluvia, viste que, que un año te da una cosa otra vez te da otra este, las sequías aparecen cuando no aparecían entonces bueno, por supuesto claro. depende bueno, ha sido nuevamente un gusto charlar contigo y este y bueno, en cualquier momento te estaremos convocando a ver cómo vamos avanzando los los proyectos del INUMED Cómo no, bueno, un gusto, un placer como siempre y acá quedó las órdenes. Gracias.